Hola Dani, ¿cómo va? Bien, muy contentos. ¿Cómo fue la jornada de ayer? Muy intensa, la verdad que estuvimos como bastante nerviosos al principio, pero bueno, después nos relajamos un montón y, y nada, eh, pudimos disfrutar de, de todos los materiales y del, bueno, de la mesa de debate que se armó después, del conversatorio, que fue como bastante interesante y bueno, eh, la verdad que tuvimos una jornada bastante productiva y bueno, esperamos muchísimos más para hoy también. ¿Qué tienen preparado para hoy? Mira, hoy tenemos, hoy arrancamos a las dos de la tarde, como bien lo dijiste, es en la escuela primaria número treinta y cinco de José C. Paz, que está en Álvarez Tom 696. nueve eh, Bueno, arrancamos, como te decía, a las dos de la tarde, vamos a proyectar en, en la primera película de hoy, va a ser, bueno, Todos Juntos, que es un corto eh, argentino de Lucía Levis y Lara eh, Lelo, Lelo, perdón. Uh -huh. y tenemos después eh, Pueblos Unidos, que también es una producción argentina, que es, una, que es de las mismas productoras, una película que se llama Siembra en Espiral que es una producción colombiana de Lina Gaitán y Mónica Giraldo eh, luego vamos a hacer, hacer un pequeño corte donde vamos a compartir una merienda con los que nos estén acompañando en este momento y los chicos de la escuela y después vamos a proyectar Nahuel, una, le una leyenda mapuche que es una producción chilena de Jesús Sánchez mm. después continuamos con Tulnaza Autonomía y Resistencia que es una otra producción colombiana muy interesante de Mónica Giraldo Después eh, vamos a proyectar fosca Caliebre, que es una, un material que nos llegó desde México, de Victoria Carmín. Y después, bueno, seguimos con producciones mexicanas como Brigadistas, de Carolina Corral. Eh, y después seguimos con Arivada el Guardián del Monte. Es una producción colombiana, es un corto que nos llega desde allá, de Jorge Eugenio Montoya. Después vamos a continuar con Sonu que es Música del Alma, que es otra producción mexicana. Eh, desde el mar Ulises Méndez, luego seguimos con Sevil y Comunidad Potae Napogna Novo, que es una producción local, es una producción argentina, de Hugo Mamani, después seguimos con Radio Fogata, que es una producción mexicana eh, entre México y Francia, eh, de Pablo Gleason, y después con Nohualsin, El, el Anelo, que es una producción argentina, eh, Wichite, dura muy poquito 7 siete minutos, va a estar muy interesante el autor Lautaro Arias Camacho, después viene El Animalito, es una producción mexicana de Maximiliano Valdés, luego eh, terminamos con Zumpango, Entre el Cielo y la Tierra, es una producción guatemalteca, y marcha del LZN por la paz, mm. que es una producción mexicana argentina, Sequiel Sánchez, y bueno, después viene el conversatorio sobre cine comunitario, donde nos va a estar acompañando Yasodari Sánchez, de la Universidad Autónoma de Nueva León, en Monterrey, México, que bueno nos está, eh, nos va a estar eh, haciendo como un pantallazo sobre lo que es el trabajo del cine comunitario eh, allá en México y que lo relacionamos mucho con el trabajo que venimos haciendo acá en, en la escuela 35 de José Cepaz, mm -hmm. eh, que bueno y en otras otras experiencias también acá dentro de la Argentina. Luego vamos a seguir con frontera invisible, que es una producción mexica argentina. Nicolás Richard, que es una, una producción bastante interesante, así que los invitamos a todos que nos puedan acompañar, y seguimos con Hijo, ¿Por qué preguntas por la memoria de nuestros ancestros? Es una producción colombiana de Guillermo Ochoa, y cerramos la noche con Atmogén, Vida Mapuche en el Guanmapu, que es una producción de Gerardo Berrocal, es una producción que viene desde la Mapu, desde, desde el lado chileno, así que eh, bueno, invitamos a todos los que nos puedan y quieran acompañar Son producciones que son eh para toda la familia y las primeras, bueno, para los chicos, los que quieran eh, estar en la escuela, eh, también les recordamos que nos van a estar acompañando los compañeros y compañeras del Centro Cultural Barrio Frino, que, bueno, son coorganizadores también de esta jornada en la 35. Uh -huh. eh, y, bueno, invitamos, como te decía, a toda la familia, a todos los chicos que quieran eh, acompañarnos. El gran cierre lo vamos a hacer al aire libre eh, en la escuela 35. Es en la escuela 35, pero la comunidad puede acercarse, no hace falta eh, ser familiar de un niño o niña de la escuela, sino que se pueden acercar igual durante toda la jornada. Exactamente, no es necesario que sea familiar, toda la gente está invitada, eh, más a, a las 7 de la tarde vamos a hacer el corte en la calle, así que lo mismo, los que quieran, los que estén pasando por ahí puedan acercarse y bueno, nada, disfrutar de las películas que como te decía van Prometen muy, mucho um, eh, son muy, muy interesantes. Mm. Así que um, eh, es todo entrada libre y gratuita. Así que están todos y, todos y todas invitados. Bien, muchas gracias. Voy a avanzar por allí en la tardecita de hoy, compartiendo el arandú y preparándonos para lo que va a ser mañana también el cierre aquí en San Atilio. Dale, Dani, los esperamos también. Bueno, mañana nos encontramos allá en San Atilio. Llevamos el arandú a partir de las. 2 eh, de la tarde también, así que bueno, hoy los esperamos en la 35 en Álvarez Tomás 696. Perfecto, un abrazo grande, hasta luego. Gracias, nos vemos.